Rodrigo, eh, buenos días. Ana y Américo, te saludamos desde Radio Encuentro. ¿Cómo va? Hola, hola buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Eh... Con, con intenciones de conocer qué es lo que ha, lo que ha pasado. Uh -huh. Bueno, nosotros presentamos hoy este un proyecto de declaración como agrupación eh, donde se señalaba en el primer punto el rechazo a la instalación de la planta eh, nuclear en, en Río Negro y en la Patagonia, eh, fundamentado sobre... Por un lado, por la forma en que se dio, en, en que se pretende, digamos, realizar la instalación de, de esta planta, realmente, donde el gobierno intenta imponer una decisión sin eh, sin que participe la ciudadanía en un tema realmente tan trascendente. Uh -huh. En este marco, nosotros presentamos hoy la declaración, hay un sector del consejo directivo, más o menos la mitad, que nos acompañó en esta declaración, eh, otros que éramos un total de seis consejeros. Otros siete consejeros de las otras agrupaciones este, rechazaron, eh, en realidad por mayoría entonces se rechazó la, la declaración, eh, argumentando esperar la realización de una jornada de debate acerca de las energías eh, que nosotros aprobamos en el consejo directivo eh, del mes de junio. Uh -huh. Eso, eso sucedió. También lo que señalábamos nosotros es que, de alguna manera, nosotros necesitábamos como universidad posicionarnos frente a la sociedad, frente a este, a este tema realmente tan trascendente para todos, y nos parecía que, los que presentamos esta propuesta, que era necesario que la universidad no estuviera ajena a los debates que se están, se están dando, ¿no? Seguramente, como un, eh, como un ente, digamos, de, de, de que necesita también participación en este tipo de debates tan importantes que se están dando eh, en, toda la, en toda la ciudadanía. Eh, ustedes lo planteaban como una, un rechazo a lo que fue eh, la forma en que el, se intenta desarrollar este proyecto, no eh, en sí en contra de la central nuclear o las dos cosas, Rodrigo? Nosotros planteamos, por un lado, en la, en la argumentación planteamos, digamos, un rechazo a la forma en que se dio este intento, se está dando este intento de instalación de la planta nuclear, por un lado. Por otro lado, eh, efectivamente, nuestra propuesta de declaración era rechazar la instalación uh -huh. de la planta nuclear, ¿sí? O sea, ambas cosas, ¿sí? Uh -huh. Ambas cosas. Este es nuestro posicionamiento. Como, como te decía, como les decía, eh, hay otros consejeros que consideraron que... Eh, Había que esperar a la realización de este debate que se está organizando en conjunto también entre la Universidad de Comagüe y la Universidad de Río Negro. Sin embargo, nosotros lo que consideramos que era necesario dar un gesto político importante, más, más allá, eh, especialmente pensando que hoy se realiza una movilización nacional, claro. que, que es una organización nacional que además por primera vez se organiza desde bien tiene una trascendencia política realmente muy importante y que la universidad no podía quedar al margen de esa discusión. digamos ¿no? uh -huh, Exactamente, exactamente. Eh, cuál van a ser ustedes ahora la, la, las medidas que van a tomar o, o si hay algún tipo de posibilidad de que esto se vuelva a tratar una vez que bueno se, se realicen estas, estas jornadas? Nosotros por un lado... Vamos a participar en la organización de esas esa jornadas, creemos que no se trata solo de una discusión entre técnicos, creemos que esa es, es la gran mentira, digamos, de, de, la, de, de este tipo de discusión. es decir, que simplemente se trata de una discusión técnica, es una discusión técnica, científica, pero también política, por lo tanto vamos a participar activamente en la organización de, de esas jornadas, nosotros como agrupación, eh, y obviamente una vez que se realicen esas jornadas vamos a volver a presentar la propuesta para que no haya, digamos, ese argumento de que no se puede tratar ahora porque no se realizaron las la, la jornadas. Nosotros creemos que en realidad, de todas maneras, podía perfectamente el Consejo Directivo haberse manifestado porque se trata en definitiva de una posición política. Uh -huh. el, quienes rechazaron esta, esta posibilidad eh, estaba también el, el propio decano del curso. Bueno, el Partido de Carlos Cúsca no digamos no, no, no vota, pero sí él él, él, él veía como, como prudente acompañaba la, el posicionamiento de revisar primero la la jornada. La jornada. Del... Sí. Uh -huh. sí. Bueno, Rodrigo, muchas gracias eh, por esta comunicación y seguramente nos vamos a ver por la tarde. Nos vamos a ver por la tarde en la movilización que es necesario que realmente estemos todos para expresar claramente nuestro rechazo a este tipo de tingento político técnico o como se llame. Bueno, eso, muchas gracias.